Eh, grupo Nacionalistas Vascos, señora Edo Valles Carricasco, que no un gustio hoy eh, Lo primero, agradecer la presencia del señor Oleaga y del señor Prego en esta Cámara y sentir que no les puedo agradecer de la misma manera las explicaciones que, que nos han dado eh, Creo que es una desfachatez auténtica que hayan dicho que el origen del conflicto es la deslealtad política de otros otros que además en este momento tienen muy claro ustedes que no participan en la gestión de Metro... ...porque ya quedó muy claro desde el inicio cuando entró el Partido Socialista cuál iba a ser la máxima... ...que es tengo la mayoría y hago lo que quiero. Han insinuado que no se puede criticar su gestión y yo no sé si son conscientes... ...que precisamente todas las dudas que nos produce la gestión que están haciendo... Y la preocupación que tenemos por las consecuencias de esa gestión, y la tenemos la mayoría de los grupos de esta Cámara, son las que hacen que ustedes estén en este momento aquí. Y, además, tenemos eh, toda la legitimidad para poder eh, tener dudas y para poder criticar su gestión, porque, al fin y al cabo, pagamos el 50% de lo que ustedes manejan. Y también han criticado o reprochado que pues, como que no nos podíamos reunir en esta Cámara con los sindicatos. ...bueno, tenemos todo el derecho... ...lo mismo que nos juntamos con ustedes... ...o con cualquier otro grupo social... ...cuestión que el grupo socialista además... ...ha sido de los que... ...más más proactivo ha sido... ...en ese sentido... ...la verdad es que después de oírles... Eh, ...lo que tenía claro... ...me ha quedado igual de claro... ...o sea que un servicio valorado... ...y modélico... ...se encuentra totalmente deteriorado... ...es fuente de problemas... La gente está harta ya de esa eh, situación y ustedes no han planteado todavía ninguna solución. Sigo teniendo claro que el conflicto está enquistado y sigo teniendo claro que no me han dado ninguna razón para pensar que ha cambiado lo que pensaba antes que es la incapacidad total para gestionar el conflicto y hacer que la ciudadanía vuelva a disfrutar de un medio de transporte eficaz y de calidad. Y sobre lo que tenía dudas, pues sigo teniendo las mismas dudas. No, pero Se me ha generado alguna más. Se me ha generado alguna más porque eh, el señor Prego nos ha dado muchos datos, eh, datos algunos, bueno, pues un poco engañosos, porque claro claro que el, el metro tiene que subir gastos. Si sube servicio y hay ampliaciones de líneas, ¿cómo no va a subir el gasto? Sería, desde luego, eh, impresionante que fuese capaz de hacer… ...con más paradas, más servicios y más kilómetros... ...una gestión con mucho menos gasto. Eh, pero lo que me ha mm, resultado curioso es... Eh, ...nos han comentado, los objetivos del 2011 se han conseguido... hoy ...enhorabuena de verdad, porque si algo quiere este grupo... ...es que el metro funcione bien. Yo pensaba que los objetivos en una empresa no los cumple la dirección... ...sino todo el cuerpo de la empresa... O sea, que lo que nos están diciendo es que, a pesar de esos terribles trabajadores que ustedes tienen, se han conseguido los objetivos del 2011. Y otra cosa que me ha surgido mientras ustedes estaban eh, interviniendo. Ustedes están, en todo momento, según nos dicen, proponiendo y proponiendo, totalmente constructivos. Pero, por lo que nos dicen... Los sindicatos se niegan sin argumentos y porque sí, absolutamente a todos lo que usted, a todo lo que ustedes insistentemente proponen. O sea, no presentan ninguna alternativa, ninguna propuesta y me gustaría saber si eso es así, ¿cómo valoran ustedes que la parte social de la empresa no argumente, diga que es que no sin más? ...no haga propuestas, no haga alternativas... ...cuando ustedes están todo el día intentando ser proactivos... ...intentando llevar una negociación adelante... ...intentando que el tema se solucione. Yo la verdad es que esperaba que esta comparecencia... ...no sirviese exclusivamente para darse eh, algo de autobombo... ...y la verdad es que yo lo único que he oído es... ...nosotros absolutamente todo lo hacemos bien... El resto, absolutamente, todo lo hace mal y si alguien nos critica, además de irresponsable, es perderse y además de echar balones fuera. Todas las culpas, absolutamente todas las culpas y todos los males que tiene el metro en este momento son de alguien que no es la dirección y no estamos diciendo en absoluto que los únicos responsables sean la dirección, pero su parte de responsabilidad tendrán y sobre todo tendrán responsabilidad Y esa mucho mayor en no haber buscado una solución a este conflicto. Yo ahora les voy a plantear una serie de preguntas, espero no repetirme, ¿eh? si me repito me disculpan porque alguna ya ha salido. Y quiero empezar por el conflicto en sí. Eh, ustedes han dicho en ocasiones, hoy no, pero en ocasiones han dicho que esto es un conflicto laboral. Y es un conflicto laboral que desde nuestro punto de vista se mantiene y se prolonga en exceso. Y al final a mí no me ha quedado claro en qué consiste este conflicto laboral. Eh, ¿Qué pasa realmente? Pero creo que no lo entiendo yo ni lo entiende la ciudadanía. en el Primero eran cinco puntos, luego solo era uno, hoy parece que vuelven a ser cinco. No sabemos si de los cinco, 4 están solucionados o no solucionados. De los cinco puntos encima de la mesa, ¿los cuatro que no han sido judicializados están resueltos en este momento? ¿Y cómo? Y el quinto, el que se judicializó desde su punto de vista, en el momento que, bueno, no sé cuándo, está resuelto ya, porque el lunes parecía que todos nos íbamos a poner a aplaudir que bien ya se ha solucionado un tema, y nos desayunamos el martes con una noticia de que de eso nada, había una sentencia, pero seguíamos teniendo el mismo problema. Y una de las dudas que yo tengo es eh, cuando ustedes porque a veces dicen unas cosas y a veces dicen otras. Cuando dicen que como hay cuatro puntos resueltos, el único conflicto es el que es el único punto de conflicto es el que se ha judicializado, lo que en el fondo nos están diciendo es que todo se reduce a la contratación de cuatro trabajadores o eso es lo que entiendo yo. Es decir, todo el problema que tiene Metro Bilbao es por cuatro trabajadores. ...o sea, ¿por algo así estamos aquí y ahora y estamos como estamos? ¿Es por cuatro trabajadores o es por quiénes son esos trabajadores? ¿Y creen entendible o asumible todo este lío por una cosa así? Y si no solo es por cuatro trabajadores, explíquennos realmente por qué es. O sea, ¿son tan grandes y tan graves las diferencias que hay entre las partes? ¿Ha sido imposible llegar a un acuerdo? ¿O son ustedes los únicos que han puesto mmm, de su parte... ...y el resto ha sido no, no, no, no... no ...nos gustaría que nos lo explicasen... ...porque nos cuesta entender. Eh, y nos gustaría también saber... ...si esas diferencias son más... ...esperemos, que cuatro trabajadores... ...que nos digan realmente cuáles son. Y además nos gustaría que nos lo dijesen... ...porque el día 14 de enero... ...el señor Oleaga en prensa dijo... ...que se va a firmar la paz entre los sindicatos y la empresa... ...ya que no hay tanta distancia entre lo que los trabajadores plantean y la dirección. Entonces, si desde el 14 de enero hasta ahora eso que no era tanta distancia ha aumentado... ...pues de verdad nos gustaría que nos lo explicasen. Eh, la verdad es que el conflicto se inicia cuando se inicia... ...pero también se encona en varias ocasiones y en algunas ocasiones por diferentes manifestaciones y actuaciones de la propia dirección, como por ejemplo pues comparar la huelga con el plante de los controladores o sacar los supuestos sueldos de los trabajadores. Y digo supuestos porque ya no sabemos si cuando ustedes nos hablan incluso de subidas salariales nos están hablando de, de realmente subidas eh, salariales o del cómputo total de masa salarial. Y como no lo tenemos claro, pero por si acaso ustedes sacaron los sueldos de los trabajadores pero los de los directivos son secretos pedidos por esta cámara por esta cámara no por alguien que pasaba por ahí esta cámara que repito aprueba el 50% del presupuesto que ustedes gestionan no eh, han dado a conocer los sueldos de los directivos que yo entiendo que en la empresa que están son públicos Se han conado también por la congelación de salarios. Bueno, ya nos han explicado un poco y también es cierto que, en principio, parece que no tiene que ver con el conflicto, pero la verdad es que, tal y como salió, no ayudó mucho a mejorar las relaciones. Y más. Y la verdad es que tampoco ayudó mucho cuando el 20 de febrero dijeron que las averías se disparaban cuando había huelga y que existe, y creo que es literal lo que digo, una correlación entre protestas y el aumento inexplicable de bajas laborales y fallo en las in instalaciones. Lo cierto y real es que día sí y día también nos desayunamos con alguna noticia sobre averías en el suburbano y son además averías que inciden en el servicio y en los usuarios. Y a mí me gustaría saber si creen realmente que el repunte de averías tiene relación directa con el conflicto laboral. Ustedes han hablado de sabotajes, pero que luego no les querían llamar sabotajes. Eh, ¿Creen que hay sabotajes en Metro Bilbao? Han dicho que ha habido un repunte en las averías. ¿A qué lo achacan? Porque, por otro lado, también nos han dicho que con la reestructuración del área de mantenimiento… Eh, se están solucionando un, un montón de problemas. de esos no acaban Yo creo que el problema de todo este conflicto, sobre todo para la ciudadanía, es que no hay manera de entenderlo. Nosotros les pedimos un informe sobre incidencias y averías. Bueno, la verdad es que lo que más nos interesaba, no se nos respondió, que era el tiempo de resolución de las averías y el número de usuarios afectados, porque lo que nos interesaban realmente eran... ...las averías que suponían afección a los usuarios... ...y se nos dio un listado de todas... ...en las que nos mezclaron, pues por ejemplo... ...que un individuo retuvo las puertas un momento... ...para que entrase otro cliente... ...o que una señora informó... pues ...que el señor de alao en el metro le estaba gritando... ...bueno, a nosotros eso realmente no nos interesaba... ...y lo que nos interesaba no se nos contestó... ...no se nos contestó en un... ...bueno, supongo que será por eh, esa, ese respeto que han dicho que tienen hacia esta cámara y nos gustaría saber con este tema de las averías eh, si creen que esa reorganización que han planteado de mantenimiento y que según tenemos entendido es un punto más del conflicto aún sin solventar aunque nos dirán si está solventado o no está solventado o creen que las soluciones que ustedes han dado el decretazo y como ya han decidido que es así el conflicto se ha acabado pero eh, Si de verdad mejora la operatividad y, y la seguridad, o qué mejora, y qué valor añadido presenta con respecto al esquema anterior. El conflicto también se encona cuando deciden anular los servicios especiales aduciendo el alto absentismo. O sea, de alguna manera es eh, una más de de negar de algún yo creo que sobre todo profesionalidad a los trabajadores y enfrentarlos a la ciudadanía que ya para entonces está cargadita y con razón entonces el absentismo también está relacionado con el conflicto y a mí me gustaría saber qué consideran ustedes un nivel de absentismo alto o inasumible porque tengo entendido y a lo mejor estoy equivocada me gustaría que me lo aclarasen ...que ustedes cuando hablan de absentismo... ...contabilizan también las los permisos por maternidad... ...o las horas sindicales... ...entonces claro, ahí ya es difícil entender... ...si el absentismo es, nos permite o no... ...dar un servicio determinado o no... ...pero en todo caso a mí se me generaron varias dudas... ...porque ustedes dijeron que además de anular... ...los servicios especiales... ...nos avisaron, por si acaso... ...de que de seguir creciendo el volumen de ausencias... También podría haberse dañado el servicio regular y eso sí es, creo, como para que a todos se nos pongan los pelos de punta. Y aquí va mi pregunta. O sea, yo entiendo que hay que dar un servicio y para dar el servicio que hay que dar se buscan los medios. entonces ¿Su planteamiento es el contrario? O sea, no me planteo cuál es el servicio óptimo y el que tengo que dar, sino el que puedo dar con los medios que tengo es el que doy sea el óptimo o no, porque es parece... Que esa es la deducción que podemos sacar de que ustedes digan que, por el nivel de absentismo, no pueden dar un servicio determinado. Cuando hay absentismo en un sitio, lo que se hace es eh, coger a gente y hacer sustituciones. Y otra duda que tengo es por algo que yo considero una contradicción. Ustedes nos han dicho hoy, y han dicho en muchísimas ocasiones, que tienen... ...plantilla suficiente, incluso y nos han dicho que además eh, como para los por si acaso y ajustada a las necesidades. Entonces yo no acabo de entender cómo una plantilla ajustada a las necesidades y además con bolsas de trabajo para cubrir sustituciones... ...no pueden prestar el servicio que hasta entonces estaban prestando, a no ser que sea una cuestión de mala planificación... La cuestión es que en una semana se desdijeron y, y parece que en un mes tuvimos la suerte de que bajaba el nivel de, de absentismo. Y me gustaría que me dijesen a qué creen que se debe esa bajada del nivel de absentismo, a ver si ha sido una fórmula mágica. Y nos preocuparía eh, lo que leímos en prensa de que van a incentivar eh, el no absentismo, porque eso querría decir que... ...quien se ha hecho el enfermo y no lo estaba va a sacar rédito o que gente enferma vaya a trabajar. Y nos gustaría que nos dijesen cuáles creen ustedes de verdad que son las razones de la bajada del absentismo... ...porque si es una casualidad, pues nos parece preocupante. Porque entonces, si dependiendo del nivel de absentismo vamos a tener un servicio otro, dependería de la casualidad... ...las frecuencias del metro o el servicio que nos van a dar. Y eso nos parece peligroso. Cuando se eh, dijeron que iban a reanudar los servicios especiales, dijeron que era por la bajada del absentismo... ...pero también porque así lo solicitaron las juntas generales. Eh, lo mismo que adujeron al poner en marcha el servicio de Nochebuena que era como voluntarios pero parecía que estaba metido en calendario resulta que para el servicio de Nochebuena si sí tenemos dinero y tenemos gente pero para otros tipos de servicio no bueno, la cuestión y mi pregunta eh, ¿quiere decir esto que ustedes van a cumplir todos los requerimientos de estas juntas generales o simplemente nos van a poner excusa, como excusa cuando les interese y les pregunto esto porque requerimientos ha habido más que esos el último, por ejemplo, eh, el que Ustedes pongan paneles informativos en las puertas del metro, que quien eh, vea que hay una avería o un retraso o tal, si no quiere no tenga que entrar, picar y llegar al andén y meterse en una especie de trampa. Y preguntarles si lo van a hacer o no, porque esto tiene incidencia en los usuarios, ya que ustedes han decidido devolver el dinero de los días de huelga solo a los portadores de billete mensual. ...y nos gustaría saber qué va a pasar con los de Créditrans... ...que porque no hay unos paneles fuera señalizando... ...picaron, entraron, fueron al andén... ...y para cuando estaban ya en la ratonera... ...se gastaron el dinero y encima no pudieron hacer el viaje. Cuando usted, señor Oleaga, accedió a la dirección de Metro en diciembre... ...bueno, asumió un papel de mediador... ...eh... E ...hizo una oferta de, de diálogo a las partes ofrecimiento además que yo creo que a todo el mundo le pareció lógico y bueno pues porque bueno los problemas se arreglan así hablando y negociando y porque bueno el diálogo lógicamente es algo que se espera de algo, de alguien quien ostenta el, el cargo que ostenta usted eh, y nos gustaría saber realmente en qué quedó aquel ofrecimiento por eh, usted se nos ha mostrado aquí como mediador Y también se nos ha mostrado aquí como mediador que intenta, intenta, intenta, intenta, intenta y parece, y permítame la expresión, que le muerde en la mano. Entonces, eh, o no ha mediado tanto o, o, o qué pasa, ¿no? Y nos gustaría saber eh, aquel ofrecimiento de diálogo, en qué se ha traducido y en qué se ha traducido y a qué acuerdos han llegado por medio de ese diálogo. Ustedes, desde el inicio, y yo también lo han dicho, se habían mostrado empeñados en el arbitraje. El señor pregó en diciembre, el 3 de diciembre creo que fue, dijo... ...el arbitraje es una solución limpia para todo el mundo y en varias ocasiones ha insistido en este tema. Y a nosotros no es el que más nos gusta. La verdad es que nosotros habríamos preferido porque apostaran por negociar, mediar y conciliar. Pero si ustedes optaron por el arbitraje, ¿por qué no lo hicieron realmente? O sea, el Gobierno Vasco tiene competencias en materia laboral suficientes para que, si querían un arbitraje, haber tenido arbitraje. Si no ha habido arbitraje, no es porque los sindicatos hayan dicho que no hay arbitraje, es porque ustedes no han usado las herramientas que tienen, siendo quienes están en el Gobierno Vasco, para eso. Entonces, explíquennos por qué después de hablar de arbitraje, arbitraje, arbitraje, la solución del arbitraje no la han eh, cogido... Y han apostado por ir a los tribunales. Por ir a los tribunales cuando parece evidente que hay otras vías abiertas. De verdad que no nos parece eh, comprensible. Y además lo di di dijeron que iban a los tribunales porque lo habían pedido los ciudadanos. Yo lo que no tengo muy claro es que encuesta han hecho para saber si los ciudadanos queríamos que fuesen a los tribunales, que se arreglasen de una manera, que hubiesen arbitraje... Y espero que no me digan que, que no ha sido posible otra solución exclusivamente por la intransigencia de los sindicatos, porque me imagino que parte de intransigencia habrá habido por todas las partes. Cuestión, ¿van a los tribunales solo con un punto? Dicen que los otros cuatro están resueltos, pero por lo que parece, no. Entonces, ¿van a judicializar también los otros cuatro, los otros cuatro puntos? ¿Saben cuánto, cuánto nos podría costar eso? Por saber también en qué nos estamos moviendo. Cuestión. Van al juzgado y el señor Oleaga, usted dijo que, que si el juez determinaba que la postura de la dirección no era correcta, pues que ustedes harían lo que eh, dicen los sindicatos, pero que en el caso de que el juez dijese que la postura de la empresa era la correcta, se acabó el conflicto. Y la verdad y de verdad que lo siento, señor Oleaga, creo que se equivocó. Y creo que se equivocó porque hay una sentencia, el juez no ha dado la razón a nadie o la ha dado a todos, cuestión ha dado parte y parte, pero el conflicto sigue candente. Y lo que nos gustaría saber es, ¿ahora qué pasa? ¿En qué no se ponen de acuerdo ahora? El 14 de enero nos decía que le separaba muy poquita distancia, ahora la distancia parece casi insal insalvable. ¿Cuál es ahora el problema irresoluble? Y la sensación que da, y por eso quiero que me lo aclare, es que todo el problema está en el uso o no uso de las bolsas de trabajo existentes. Bolsas del 2010, bolsas del 2011, septiembre del 2011. Eh, nosotros, eh, la verdad es que nos, preguntam nos preguntamos qué pasaba con aquellas bolsas y les solicitamos información. Y fue una información que... Pues, mire, la verdad, les preguntamos, por ejemplo, por cuál era el objeto de la convocatoria, intentando saber qué tipo de plazas había que cubrir y para qué se habían abierto las, las las bolsas. Y la respuesta fue disponer de un grupo evaluado de personas para la cobertura de eventuales necesidades. O sea, verdad, de Perorullo, para que me respondan eso, ni les habría preguntado. Y les preguntamos también si ya había bolsas y habrían nuevas, ¿qué nuevo perfil le mandaban? Pues diferentes en función del puesto a ocupar y los motivos de la nueva convocatoria era que se trataba de buscar a los profesionales más preparados y de dar una oportunidad a personas que acaban de incorporarse al mercado laboral y que cumple con este perfil es decir, a mí lo que me contestaron o yo entiendo con esta respuesta es que las personas de las bolsas anteriores no estaban preparadas y no estaban formadas Porque hay que hacer otra bolsa para buscar a los profesionarios más preparados. Esa es la respuesta de la dirección de Metro Bilbao. Entonces, ¿es que los de antes no estaban preparados o el problema es otro? Y volvemos a lo de los cuatro trabajadores. ¿El problema son cuatro trabajadores o qué cuatro trabajadores son? Y eso también es preocupante. Eh, y luego esta, esta pregunta es por eso que han dicho antes de, del respeto a, a esta Cámara. Se les preguntó cuál es el proceso de selección seguido para unas incorporaciones que había habido. Respuesta. El proceso seguido es el habitual que sirve Metro Bilbao en estos casos. Una respuesta que hace que yo les tenga que volver a preguntar casi por lo mismo. ¿Cómo están las bolsas anteriores? ¿Para qué se necesitan nuevas? ¿Por qué se necesitan buenas, nuevas...? ¿Por qué no se sigue el sistema habitual que se ha dado hasta ahora para cubrir vacantes? ¿Cómo queda y cómo se gestiona la promoción interna? Porque además, si las bolsas anteriores no valen, nos podemos ver en un problemilla. Porque si las bolsas anteriores no valen, no hay de quién tirar para sustituciones. Y si no hay de quién tirar para sustituciones, peligra el servicio. ¿Ustedes creen que es asumible por la ciudadanía que, habiendo una sentencia, existiendo bolsas de trabajo, que además... ...cada vez que se monta una, una bolsa de trabajo... ...cuesta dinero, ese que tanto tenemos que ahorrar... ...entre todos... ...y habiendo pasado no sé cuántos meses de conflicto... ...todo siga como al principio... ...o incluso más enconado. Mire, nosotros consideramos que el conflicto... ...por desgracia está lejos de estar solucionado... ...que las relaciones laborales... ...están totalmente... ...deterioradas... ...que las dosis de optimismo con que... ...el señor Oleaga nos vendió la fácil solución... ...se han mostrado vacías... Y su oferta de negociación pues no ha llegado a, a ningún puerto por el momento. Eh, consideramos que un mero problema laboral está en esta Cámara, por un no porque sea un problema político, señor Oleaga, sino porque es un grave problema de gestión. Creemos que ha quedado clara la incapacidad del equipo directivo de Metro Bilbao, y eso que han cambiado caras en el equipo directivo de Metro Bilbao, pero ha dado lo mismo. Ha quedado clara la incapacidad para buscar una solución. ...qué es lo que demandamos los grupos... ...y lo que demanda la ciudadanía... ...y es para lo que ustedes están... ...para buscar una solución... ...y entonces... ...una de las cosas que no nos han comentado... ...en toda su prólija eh, intervención... ...es lo que a mí me gustaría fundamentalmente... ...que contestasen hoy... ...y es, a partir de ahora, ¿qué van a hacer? Que nos planteen soluciones reales... ...no pájaros y flores... ...soluciones reales... ...y que nos enumeren las medidas que tienen previstas... ...a partir de ahora para conseguir que de nuevo el metro sea un medio de transporte que la ciudadanía de Bilbao se merece y de la que está orgullosa. Gracias.